Minutos con el secretario de Trabajo del Gobierno Provincial, Marcelo Pedonta. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pali? Un gusto hablar con vos. ¿Todo bien? De primera, sí, sí. Bueno. Che, sí. Mar Marcelo, ¿qué, ¿qué te han parecido las reacciones que ha tenido el arco opositor, eh, al que incluyo eh, al agrícola de Santa Rosa y a la sociedad rural de Pico, por este esfuerzo que le ha pedido el gobernador Sergio Sirioto a los sectores más Este, que tienen más recursos económicos, eh, que hagan un aporte para alimentar a los sectores más vulnerables eh, a ver. Mirá, yo la reflexión que hice cuando leí las declaraciones de, de Iglesias, lo primero que pensé es qué poco apego a la historia de la lucha de la gente del campo y qué pensaría Lucy de Cornelis de él digo, a ver Hubo, si hubo algún sector que fue opresor de las expectativas de, del campo y de los trabajadores del campo, los que realmente hicieron de su vida un culto a, a, a desarrollar la tierra que, que administraban, fue el sector financiero. Y hoy sentir que un dirigente del campo salga a defender el sector financiero de la República Argentina y en este caso de la provincia de La Pampa, haga un esfuerzo con eh, las ganancias exorbitantes que, han que están teniendo por esta medida de mi ley, a mí me hace mucho ruido. Me... Pero bueno, son tiempos donde todo está pata para arriba. Pero vuelvo a decir que un dirigente del campo salga a ser el vocero de defensa del sector financiero, eh, me parece que era lo último que podías pensar Y vuelvo a reivindicar la lucha de Lucy de, de, de Lucy de Cornelis cuando enfrentó a todo el sistema bancario que lo que quería era quedarse con las tierras de nuestros productores genuinos. Así que eh, no, no, no le doy mayor validez que una eh, expresión corporativa de un sector que eh, toda iniciativa que tenga o que venga desde el peronismo del campo popular ni siquiera analizan porque ni siquiera afecta al campo ni afecta a las máquinas agrícolas eh, entonces me parece que, que seguir redundando en esto y si también me hace algún ruido eh, la poca predisposición que tiene el radicalismo a entender la situación de los que menos tienen sí. eh, un partido centenario que siempre tuvo principios de la convivencia social, de la igualdad de clases eh, desde una mirada quizás eh, muy moderna y muy cooptada por el PRO hacen una encendida y corporativa defensa del no para ver qué pueden o con qué pueden especular son tiempos de crisis son tiempos donde el gobierno provincial y el peronismo se va a hacer cargo de las necesidades de los que menos tienen porque para nosotros en nuestra gestión es prioritario el plato de comida eh, en todos los hogares así que eh, la herramienta legislativa ya está a disposición de, eh, de los legisladores y serán ellos los que tendrán que poner, exponer y proponer de cara a la sociedad cuál es su pensamiento. Sí. Me parece que hoy eh, el gobierno nacional eh, ha puesto a, a todas las comunidades del interior y a todas las organizaciones sociales, y cuando digo organizaciones sociales me, me, me refiero a la comunidad en un principio de solidaridad con los menos tiene que eh, cada día caen y descienden más en la escala social. Claro, eh, para aclarar eh, algunas cuestiones, eh, el proyecto que pide un aporte extraordinario eh, durante seis meses, eh, al principal sector que toca, es al, como lo explicabas vos, es al sector financiero, subiéndole la alícuota de ingresos brutos, eh, y después eh, van a pagar eh, un poquito más este, eh, de patentes eh, o de inmobiliario aquellos eh, vecinos o vecinas de la provincia eh, que tienen alto poder adquisitivo porque se le está pidiendo a personas que tengan vehículos eh, cuyo valor eh, que toma la dirección de renta supere los 40 millones de pesos y los, y los propietarios de propiedades inmuebles urbanas eh, que tengan más de 5 eh, propiedades eh, y no toca el sector productivo eh, porque quedan afuera todos los vehículos que utiliza el campo eh, la maquinaria bueno, y los inmuebles rurales. Pali, precisamente. Y mm. si un representante del sector productivo se ponga al frente la defensa de los intereses del sistema financiero argentino, sí. si no es una defensa corporativa sin ningún tipo de fundamento, te eh, demuestra la mezquindad y realmente lo que hay detrás de este experimento, mi ley, en la República Argentina. Hasta los que más tienen... Eh, muestran una angurria ya desmedida para seguir teniendo en detrimento de los que están cayendo en la escala social. Eh, me parecen desafortunadas, me parece que la agrícola tendrá que analizar las expresiones de su presidente, que no tienen nada que ver, vuelvo a repetir, con la rica historia que nos enseñaron nuestros productores, sobre todo los que nacimos, vivimos, llamamos a la provincia de La Pampa. Marcelo, eh, te cambia un poquito el tema, pero bueno, eh, tiene que ver con la, con la actualidad. Eh, el mercado laboral en la provincia de La Pampa, ¿ya empieza a notar eh, esta crisis que generó el gobierno de Javier Milei? A ver, eh, no, se cortó justito, no te escuché. No, te decía... Que una pregunta de actualidad, si el mercado laboral acá en la provincia de La Pampa, eh, ¿ya empieza a sentir eh, las consecuencias de las medidas que ha tomado el gobierno nacional? mira te, te, te lo ejemplifico para que nos entendamos de todos y no entremos en un análisis eh, técnico, nos alejemos de lo que eh, quien nos está escuchando tiene que entender. Si en la provincia de La Pampa se paraliza y se copta la obra pública, los niveles de desocupación automáticamente crecen. Nosotros tenemos paralizado obras que eran de mucha expectativa, no solo en la generación de empleo, sino en todo lo que representaba para la sociedad. Por ejemplo, la vivienda. La vivienda no solo genera un movimiento económico que produce consumo y todo lo virtuoso de la red, sino también que genera la expectativa de quien va a acceder a su propia vivienda, deja de alquiler, y eso genera un aumento en la oferta... De, de, de alquileres que quien está demandando eh, puede competir un poco con el precio entonces todo un círculo que afecta claramente la obra pública pero no solo la obra pública tenemos el sector comercial el sector gastronómico que entran ya en una etapa de emergencia donde tienen que empezar a, a decidir eh, cómo generar eh, ese, eh, eh, eh, esa fórmula que le permita viabilidad a su, a su negocio y por dónde se corta por la relación laboral Mira, el insumo más barato que tiene quien emprende un negocio es la, la mano de obra laboral. Todo ha aumentado, todo ha aumentado, menos los salarios que no, no han tenido paritarias libres, que no han tenido paritarias que puedan alcanzar. Fui parte, sí como oyente, de la, último, de la última negociación por el salario mínimo vital y móvil. Y la verdad es que la posición del secretario de Trabajo eh, fue vergonzosa, fue vergonzosa, fue tan inescrupulosa en favor. De los, de, lo, de los empresarios y de los titulares y de, lo, de la patronal que nunca pudieron los representantes de los trabajadores recibir ni siquiera la mínima oferta para ver sobre qué se negociaba y la autoridad de aplicación eh, estuvo del lado de los más poderosos no entendiendo la crisis social que genera la falta de trabajo la falta, la falta de recuperación de, del salario así que la expectativa es una expectativa de un escenario de mucha conflictividad social Porque también tenemos que entender a quien tenía o tiene un negocio, un emprendimiento, una industria, un comercio, cuando tiene que cerrar las puertas, el trabajador o el empleado queda sin trabajo. Pero también hay un comerciante, hay un hombre que tenía expectativa en desarrollar su emprendimiento que queda sin trabajo y con las deudas generadas por las responsabilidades que había asumido. Entonces... Es una situación bastante difícil, nosotros lo que estamos viendo por ahora es un aumento paulatino, constante y sostenido en la rescisión de la relación laboral. Todavía no hemos tenido, que es la segunda fase y la más dolorosa, un aumento en la conflictividad para esta etapa final de una relación laboral que es cuando no se pueden pagar las indemnizaciones. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos como siempre. Gracias a vos, Pali. Un abrazo. Dale. dale. Eh, pasaba el secretario de Trabajo del gobierno provincial, Marcelo Pedontá. Son 9.29 minutos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo.